agradecer a nuestros concejales concejales de, del más concejales de demócratas por ayudar también la gestión para que estas obras se hagan realidad. Agradecer a la sociedad civil organizada por haber apoyado con el presupuesto. Quiero recordar de que este tipo de infraestructura va a embellecer nuestra ciudad. Sabemos que sufrimos en la parte de infraestructura de la administración del gobierno municipal y en una ocasión con los concejales de entonces eh, de la directiva concejal Valerio concejal Carlos Vera concejal Carmen Caro también como secretaria consejo del consejo municipal habíamos dicho que hay que mejorar la infraestructura no teníamos donde recibir autoridades que nos visitan, no tenemos un lugar donde eh, recibir autoridades que vienen a nivel nacional, departamental. La verdad, eh, hemos encontrado en muy precarias condiciones nuestro consejo municipal, nuestro edificio de la administración central. En la primera gestión hemos comenzado a equipar a todo lo que es eh, del gobierno municipal con la maquinaria, con los vehículos, con el equipamiento de computadoras y en esta gestión estamos equipando en la parte de infraestructura de a poco. Hoy estamos entregando este edificio del Consejo, el día lunes entregaremos el archivo y auditoría del gobierno municipal y pasado estas fiestas entregaremos también la maestranza del gobierno municipal.